Lo subimos a las redes sociales para que tú lo puedas escuchar el día que más te convenga, a la hora que tú quieras Dentro de la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra euskalmusicaberriozariratia Donde aparte de escuchar el programa también te damos a conocer las noticias más destacadas La agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales ...todo ello en facebook.com barra euskalmusica perriozar y ratia. Hoy tenemos un programa completito... ...ya que vamos a hablar de Nafarrón y es... ...este año se va a celebrar en la localidad de Viana... ...será este domingo 16 de octubre... ...hablaremos de las actividades que nos vamos a poder encontrar... ...en las cuatro áreas... ...de logo, el tema y por supuesto de los objetivos... ...que se ha marcado este año la ICASTOLA... ...también escucharemos las novedades... ...de la formación de Bayona Beguisbegui... ...además sonarán entre otros... ...LINE y la formación ISEVER... ...y por si esto fuera poco... ...la última media hora del programa... ...tendremos visita... ...tendremos la visita... ...de la formación de Tafaya Zartácoca... ...que han publicado recientemente... ...lo que es su tercer trabajo... ...discográfico Alienados... ...y hoy aquí en Euskal Música... Estarán en la parte de los componentes de la banda para hablarnos de ese tercer larga duración, de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos y de un montón de cosas más. Así que recuerda, hoy a partir de las 7 de la tarde, presentación de lo que es el tercer trabajo discográfico de la formación de tafalla Zarzacoca Alienados.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 Y si os parece, vamos a comenzar el programa de Oideuskal Música lo vamos a hacer con una novedad. Lo vamos a hacer con la formación Beguisbegui, una formación de Bayona Lapurdi, que dan comienza al grupo Pachi y Xavi. En el año 2007, más tarde, tres años más tarde, más concretamente, en 2010, se incorporan Sebastián y Nicolás, junto a Peyo, con lo que queda conformado el quinteto musical. En 2013, entran en el estudio de grabación para grabar Nora Joan, un... ...de seis canciones en el que aglutinan el trabajo de seis años después en 2014 dieron 20 conciertos esta banda y Begis Begis aparecen en el disco compartido Elkar Sechoyak el segundo disco lo autoeditan en 2015 bajo nombre de Yoan Yes Egin Baño Leen que se graba en los estudios Eche, Tipi con Jeremy Garat de técnico Begis Begis es una formación amante de los contrastes sonoros del rock y de la experimentación en la fase final del banden en Leia 2015 organizada anualmente por Aske Fundatio A tocar canciones de ese disco y su directo les llevó a ganar dicho banden Leia. Otros memorables directos para la banda son, por ejemplo, el Harry Rats, el BBK Live... ...o, por ejemplo, el Araván Euskaraz. Ahora regresan al panorama musical con su tercer trabajo discográfico... ...titulado más concretamente Hasta Grabado en los Estudios Galate de Anduain. Hay que comentar que este nuevo trabajo de Begisbegí contiene seis canciones... ...que han sido grabadas en estudio casi en directo y analógicamente. Y también esta banda, Begisbegí... Eh, incorpora el violín en este tercer trabajo discográfico nos vamos pues a introducir en este álbum, es novedad esta semana en Euskal Música, recientemente nos ha llegado y de este tercer trabajo, hacha te vamos a extraer los temas Tantarik, Tantá y Orain <risa> Estamos sonando dos de los temas incluidos en este tercer trabajo discográfico para esta formación de Lapurdi, para esta formación de Bayona, para Beguis Begui, Pachi Amulet, Voz, Guitarras, Acordeón de Ateónico, Xavi Echeverry, Violín y Violonchelo, Sebastián Luc, Guitarras, Nicolás Armendariz, Batería y Peyo Lambert, Bajo. Son los componentes de esta banda en este tercer larga duración editado bajo el sello Vaga Viga. Tantarik Tantá, y ahora indostelos temas de Begis Begi, el álbum Acha. Y seguimos, si nos vamos ahora con la formación Line, una formación que la componen 5 jóvenes en Villabona. En 2008, Lady Cristina han sido las dos cantantes y eso ha marcado a la banda Las comparaciones no se hicieron tardar con renombrados grupos estatales Pero será la versión de la canción Sure Don Juan de Lord que colgaron en Youtube La que les aupó con miles y miles de visitas Hay que comentar que subieron a muchos escenarios, ganaron en 2009 el premio a la mejor maqueta de Radio Gastea Y tocaron nada más y nada menos que en el festival BBK Live. En 2015, LINE tiene una metamorfosis con la salida de este nuevo trabajo discográfico. Comentar que anteriormente, en 2009, editaron su primer larga duración LINE y en 2011, Le Joac. Este tercer trabajo discográfico de LINE ha sido grabado, mezclado y producido por Eñaut en los estudios Gastasein de Sestoa. LINE edita su tercer disco, Chimele y comentarte que esta formación se ha decantado por un sonido rockero que juega con mucha intensidad y sus canciones denotan fuerza Y poderío rockero en todas sus bases Nos vamos a introducir pues En este tercer larga duración para LINE El álbum Chimile tak, Y de él te vamos a extraer los temas Irudiak y el tema más cara de Yoko a. sonando la música de esta formación de Leire, Cristina, Javi, John, Joseba y Miquel de la formación Line, con este tercer larga duración Chimeletac, ahí estaban los temas, Irudiak y Mascaraden Yokoa. Y después de escuchar la novedad de Begisbegí, después de escuchar el tercer trabajo de Line, nos vamos con la formación Chimeletac. Iceberg. Dicen los entendidos Que desde Tierra y Sol Podemos observar la quinta parte de un Isseberg, eso es lo que Cuenta esta gente de usurvil Esta banda de Usurbil A los miembros de esta banda Les hemos visto actuar en otros grupos como pueden ser Mendekuichua o Chikara O Odolaren Minchoa, quizá por eso Alguien podría pensar que Isseberg Era el plan B de cuatro amigos Pero paso a paso han hecho Lo más completo, han pasado de ser Cuatro músicos a funcionar como un bloque En este álbum titulado Luric Es Begui Bistán Este disco es tan robusto como cualquiera de los meteoritos que aparecen en la portada Y que sobra del dibujante Joseba Larrache Nos introducimos pues con este álbum, este precioso e interesante álbum de Issever Luric Es Begui Bistán y del él te vamos a extraer los temas Heralda tú y Sainetan I la música de Isabel, nos venimos para Nafarroa y lo vamos a hacer con la formación Los del Rayo una banda que regresa al panorama musical con su tercer trabajo bajo el brazo, una banda que fueron el primer grupo que grabó en GOR hace la friolera de ya casi 26 años junto al grupo y con el Drogas como productor musical del trabajo, Pachi su antiguo cantante se fue a vivir lejos y pasaron los años y hasta hace casi aproximadamente 4 no supimos nada de ellos, hasta la aparición del primo De Pachi Juan Carlos como cantante Sustituto y que fue capaz de liar Nuevamente a Leio, Peyo y Alonso Para rescatar el nombre y el espíritu De la banda, de nuevo volvieron a quedar Con el drogas y hacerle cantar en una canción Dame tu amor, así saldría Lo que es el álbum en dosis chiquitas Ahora en 2016 Regresan con nuevo álbum bajo el brazo Regresan con el álbum titulado Sin alas para volar y de ahí te vamos a Extraer los temas, la despedida Y sangre en la pared Música ellos que dejaron su piel por una ilusión por una ilusión por una ilusión negro anocheció por una ilusión por una ilusión, por una ilusión.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 ...que busca música en las redes sociales. ...primeros compases de la canción del Nafarrón de este año 2016... ...que se va a celebrar este domingo día 16 de octubre... ...en la localidad de viana organizada por las Icastolas de viana y Lodosa. Vamos a hablar durante estos próximos minutos de logo, lema, actividades... ...y todo un poquito sobre lo que va a dar de sí este Nafarrón 2016... ...por supuesto aquí en Euska Música... Eh, ...colaborando con el Euskera. Comenzamos con el logo y el lema... ...Artu Tenka Tira Agarra Tensa Tira. El lema de este año 2016 hace mención a las órdenes que da el juez en la tirada de Sokatira... En definitiva, el esfuerzo común hacia un mismo objetivo, por un lado representa una llamada a la acción para coger las riendas del proyecto ONIES de una forma conjunta para que entre todos impulsemos el EUSKERA, por otro simboliza la unión de diferentes cuerdas para crear una única más resistente y sólida, quiere representar el trabajo común. De lo que se refiere al lema de este año 2016, los colores que se han empleado hacen referencia a nuestra tierra, zona de huertas, cultivos y sembrados. La importancia y excelencia de la agricultura de nuestros pueblos que es estandarte de desarrollo y calidad. Por ello, la elección de estos tonos ocres y marrones. con los objetivos, eh, primero los objetivos son pedagógicos y culturales el objetivo histórico y preditorio de los nafarronies es el fomento de la enseñanza de caliaz en euskera y su uso normalizado en los diferentes contextos de la sociedad en el entorno de nuestras y de minoría euskaldún la visibilización de la euskera como vía de comunicación y expresión de nuestras tradiciones cobra una importancia máxima El hecho de hacer eh, partícipes a las diferentes localidades del entorno en la preparación y colaboración de las distintas actividades del ONIES fomenta la socialización y apertura de estas organizaciones. La unión de ambos centros en este proyecto pretende trabajar el uso de la euskera en las sicastolas, pero sobre todo fuera de ellas. Nos vamos con el objetivo económico, que es el aspecto monetario, que es fundamental para el progreso y el modelo educativo de las Icastolas. Y en este caso de las Icastolas, Erenchun e Ibayalde, Nafarro Niez supone un hito importante para reducir deudas. Han transcurrido nueve años desde el último Niez en Viana y 15 desde que este evento se produjo en la localidad de Dolodosa. Con la celebración de Nafarronies 2016 eh, pretenden pues amortizar la deuda resultante de la adquisición de las infraestructuras necesarias en su momento y poder dar de este modo continuidad al modelo cooperativista que supone el proyecto ICASTOLA. El impulso que se obtenga en la celebración de este nafarroni Nafarrónies 2016 posibilitará seguir trabajando en los proyectos y líneas de trabajo orientadas al desarrollo y expansión de nuestra oferta educativa abierta y accesible. Estos son los objetivos que quiere cumplir la cicastola de Telodosa y Viana en este nafarroni Nafarrónies 2016 que se va a celebrar este próximo domingo 16 de octubre en la localidad de Viana. Y para la edición de este ONIES 2016 hay cuatro áreas, enchun Edregoto, Piper Gonchi e Ibai Alder. En la primera de ellas, en el primer área, en Edenschun, desde las 10 de la mañana eh, abrirán eh, pues eh, las puertas los gigantes de Lodosa y Viana. También tendremos, entre otros, Chuchín Ibañez a las 2 de la tarde. A las 4 y media habrá Tirimbacada y entremedio pues habrá danzas, Y abren también una actividad con la pulga a las 12 del mediodía. Nos vamos al segundo área Endregoto a las 10 Ronca, tendremos Anza a las 11 de la mañana, a las 12 Eri Kirolak, a las 12 de la tarde estarán encima del escenario la formación Leotican, a las 3 en Corea, a las 4 Volbra y a las 5 de la tarde estará DJ Oyan Vega. Nos vamos hasta el Área Número 3, eh, Piper Gonchi, abrirá a las 10 y media a Sier Dj, luego tendremos a las 11, Funbox con Factory Dirt, a las 11 y media tendremos a Scabby de Tan, a la 1, la final de Ronca, a las 3 tenemos a la Formación Cometa, a las 4 ETS, y a las 5 cerramos el Área 3 con los bailables de la Formación Tricky Dance, conocida por todos y todas en, las, eh, en los nafaronies. Y nos vamos hasta el área número 4, el área Iba Yalde, donde a las 10 y media tendremos a Kiki Etamoko, esos payasos que nos hacen reír. A la 1 tendremos Danza con Aseri, a las 2 estarán Auskan, a las 4 de la tarde Isaki Gárdenac, a las 5 verso con Alaya, Peñat, eh, John y Arkaich. Y cerraremos el Nafarroni 2016, lo dicho, con esa actividad de En el área número 3 Con trick Dance Donde los bailables cerrarán Una nueva edición del Naferronies 2016 Lo dicho Que se va a celebrar este domingo 16 de octubre del 2016 Con cuatro áreas Eren Chun, Endregoto, Piper Gonchi y Ibai Alden Y Castola Erenchun y Castola Ibaialde son las organizadoras de la edición 2016 de este Nafarronies 2016 y nosotros los vamos a quedar disfrutando con la canción de este año del 2016, así es como suena. Zuri eta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 Hola, eh, vamos a comenzar a hablar un poquito del pasado de la banda, ¿no? Un poquito eh, a los comienzos. Lleváis años en esto de la música desde 2008, si no me falla la memoria. Muchos años vamos, sí. Eh, contarnos un poquito esos inicios de Zartaco Ka, cuándo se forma, cómo formasteis la banda. Pues bueno, para no enrollarnos mucho tampoco, vamos a decir que es un poco lo de lo de todos los grupos, ¿no? Los chavales que con ciertas inquietudes en un pueblo donde si no haces nada te mueres de asco, pues decidimos formar un grupo. Igual porque antes teníamos una charanga y eso empezamos también a meterle metales eso y cosas influyó, así, sí. Sí. con la charanga más nos empezamos a conocer y influyó. Mm. Y no. Decir que todos somos hemos sido siempre bueno, en la cuadrilla, pero siempre todos conocidos de toda la vida, eh la escuela de música y todo eso también. Y nada, y poco a poco casi sin, sin saber tocar empezamos y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 Contarnos un poquito cómo fue esa incorporación. Pues es el hermano de de By del batería, es Asher, eh, y entró en el 2014, ¿no? Con el Oñes, sí, justo después de Oñes, uh -huh. pues entró y empezó eso con el teclado. Sí, éramos era algo que siempre teníamos pendiente, ¿no? Un Falta grupo de algo. de en el que quieres igual un poco un sonido más tradicional más rollo tutón o jamaicano pues el piano es algo fundamental se necesitaba así pero claro, Asier tiene, ¿cuántos años? ¿tiene 16 tiene años 17, 17. 17. era pues o sea, un chavalico hasta que no le dejaron pues. en la portada de Calo que sale un sí. crío y ahora pues está tocando con nosotros hay que decirlo, que sale en la portada el primer disco uh -huh. el que eso sale con de... mi hermano y uh -huh. sale Asier y ahora está tocando con nosotros el teclado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 Pues estuvimos dos meses Un mes, dos sí, meses por ahí en mayo, Empezamos en mayo y terminamos en junio en ju julio. Sí, la verdad es que este disco hemos grabado a toda hostia ¿eh? te... Más rápido en comparación con Odol Berria con Sí, Sol lo íbamos más preparado y así Lo que pasa que luego uf, teníamos pensado sacarlo igual hasta que Casi pasan fermines y entre pitos y flautas Al final se ha retrasado todo, retrasa todo. ¿Eh? ¿Habéis bueno. tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación? Javier Lanás De, sí, de la, canción, la fracasado. canción Fracasado, pero con orgullo canta Javi Lanas de Jaleo, colgada de la cuadrilla de Tazalla. Dándole caña ahí. <risa> Luego, eh, las fotos nos hizo Carlos Montoya. Carlos Montoya y el diseño lo ha Y el diseño lo hago yo. Portada especial, digamos, de Zartacocca. Sí. Con las camisetas, con las sí, planchas. Sí, los chavales haciendo las es camisetas. Autocrítica. Sí, es autocrítica. Es un poco la línea eso del título de Alienados, ¿no? Ajá. Uh -huh.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 Que estamos manteniendo con Endika Iñigo John de la formación Zartacoca En el programa Euskal Música de Berriozari Ratia eh, Vamos a hablar un poquito de los directos eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais, in vais a incluir todo el Este tercer trabajo? ¿Vais a incluir temas de discos anteriores? ¿Los más clásicos? Sí, habrá que tocar las 10 las, están... las míticas de siempre, siempre Hay que tocarlas claro, es un poco de, de Hombre, de Las 10 ¿no? las 10 de este disco Las tendremos que tocar sí, y luego sí. pues Incluir alguna más las que tocamos siempre. Eh, desde 2008 que es cuando comenzó Zartaco Cam, eh, habéis sobrepasado de largo ya los 100 conciertos. ¿Alguno especial para la banda que guardáis en vuestra memoria? Para mí el concierto 100, la verdad. Sí, un fue ambientazo. un concierto muy cariñoso, lo organizó por la Gesta Asamblea de Tafalla y lo hicimos guay, hicimos mogollón de espectáculo y así con colaboraciones Hombre, y de todo. Ñés, el de Loñes, el de Loñes también. Sí. Luego está el, el Car... oh, bueno, pues, sí, tendría que decir alguno el de Loñes.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 Luego venimos aquí a Pamplona, y el luego más tarde... es el 29, día del Gasteche. Es de y luego vamos a un pueblo también de Vizcaya, Arrieta, y luego... Más Estamos cual, hablando lista. aún, sí. Eh, aparte de sacar tres discos, Zartacocá ha compuesto la canción, por ejemplo, del Nafarrón y es de Sangüesa. Eh, contarnos un poquito cómo surge la idea. Pues me acuerdo que me comentó mi Miahita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 Eh, voces, batería, saxofón, trompeta, guitarra. ¿Quién está detrás de los instrumentos? Los nombres de Zarta Coca. Pues a ver, John el saxofón, Juan trombón, eh Ivay hoy oh, perdón, ahora bueno, Ivay el batería, ahora Dani el batería, así era el teclado, Goito se llama Rich eh, la guitarra, Puntso Anala Itz el bajo, indica que canta yo trompeta. Y encima de escenario, ¿cómo lo lleváis toda la gente? Eh, Alguna vez no, nos hemos pasado carutas, eh? todos prietos, han rotándonos han unos grotos, sea quedas con la chinda de la batería, con el palo de la guitarra... Siempre nos apañamos. Pero bueno, que vemos, cabemos como en todos sea. lados nosotros. <risa> ¿Y algo que me haya dejado, que queréis decir para ir terminando con la entrevista? Pues eso, a ver si gusta el disco, ¿no? Sí, nada, A ver si ha gustado, a ver si la gente... Un poco agradecer a ti también es eh, a que os preocupéis por grupos como nosotros que... Que no nos lleva a nadie y eso pues para presentar nuestros trabajos y así que, que siga adelante todos ahí los que podáis ahí estamos poco a poco ahí estamos me alegra ¿no? mogollón ya he escuchado unas cuantas entrevistas de verga <ríe> sí, eh, pues lo dicho acabamos si os parece con otro tema que nos queráis recomendar después de ir con ese mini acústico que nos vais a dar otro tema pues va a ser rico laguna si sí, va a ser rico laguna por ejemplo Please. Hey. Me gusta la vecina y Está la entrevista que hemos realizado a tres de los Componentes de la formación de Tafaya Zartacoca, más concretamente han estado En los estudios de Berriozar y Ratia En el programa Euskal Música, Endica Íñigo y John, para hablarnos de este Su tercer trabajo discográfico Alienados, que por cierto ya está a la venta Y también aquí en Iruña lo puedes encontrar En la Enrico Taberna Hemos eh, escuchado eh, Varios temas de este nuevo trabajo discográfico Y por supuesto también nos han deleitado Con un tema en acústico, guitarra Y voces, y nosotros que ya podemos Ponemos el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música en el 100.8 de la FM, ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde compartiendo contigo toda la música local la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales recuerda que tienes otra cita el fin de semana, tanto el sábado como el domingo pero eso sí, en redifusión, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde y cuando te y cuando a ti más te guste nos puedes escuchar en el enlace que te deja En la página que tenemos en Facebook facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia Nos vamos a ir con ellos Nos vamos a ir con el nuevo trabajo discográfico para Zartacoca Comentarte que el día 22 lo estarán presentando en la placeta de las Pulgas en Tafaya y el día 29 los tendremos aquí en el Gasteche Eguna en Iruña Nos quedamos con el tema Buruso y Nos vamos Volvemos dentro de 7 días aquí en Euskal Música Zurei Ratia Gastea.